en la ciudad donde nací. Aposté siempre a la educación pública. Estudié en el Liceo Manol Rosé. Egresé del IPA como profesor de Historia y sigo apostando a la educación pública. Mis cuatro hijos aprenden en ella. Soy frente amplista Sigo siempre la huella de Sereni. En el año 95 ingresé por primera vez al Parlamento. Era entonces el diputado más joven de la legislatura. Conozco Canelones palmo a palmo. He recorrido el campo, la ciudad, la costa Y fundamentalmente conozco su gente Los Frente Amplistas han resuelto nuestra candidatura a la Intendencia de Canelones Para nosotros es un gran desafío y una gran responsabilidad Te pido que me acompañes a construir un mejor Canelones Es la Junta Departamental y hay que dignificar mucho más el rol de nuestra Junta Empezamos con un lugar mucho más apropiado, lo pudimos concretar Pero ahora tenemos que salir a pelear para llevar a nuestros compañeros, obviamente al candidato intendente, pero fundamentalmente a aquellos equipos para fortalecer la pata legislativa y de control del gobierno departamental. Da para hablar muchas cosas, muchas de las cosas que ustedes plantearon. Sin duda el crecimiento de nuestras ciudades nos genera las necesidades que se están planteando. Sin duda este departamento que creció en su población de manera que ni, ni nosotros nos imaginábamos están requiriendo más soluciones. No tengo ninguna duda que los compañeros que asuman el municipio van a estar en línea con todos los trabajos que hay que hacer. Pero pongamos también, y vamos a hablar de algunas cosas que no hemos hecho del todo bien. SAUCE fue un ejemplo en las elecciones pasadas de lo que no nos puede pasar. Aquí ganamos con holgura, Marcos gana con holgura en SAUCE, sin embargo, no supimos que transmitir bien a nuestra ciudadanía y a nuestros propios compañeros lo que significaba tener el gobierno local y por eso nos pasó que la hoja grande triunfó, pero la hoja chica no ganó. Tenemos que, en los sobres de votación tiene que estar las dos hojas, en todo el departamento. Tenemos que ser claros de que la lucha es a dos niveles, pero es parte de una misma lucha. ¿Por qué? Porque nuestra gente merece mayor felicidad, merece estar mejor y con el frente eso está garantizado. Gracias compañeros. Amigos A siete días Nada más De volver nuevamente a la radio Este Volver eh, A esta misma hora Volver ya con Los resultados De esta contienda electoral Del domingo 10 de mayo Este Y bueno eh, Les prometemos continuar Con este horario En la mañana de la radio haciendo nuestros programas, dándoles un, este, un matiz quizá diferente, pero con lo que habíamos iniciado hace eh, tres, cuatro años atrás, este integrarnos a esta emisora, a esta emisora local, a esta emisora muy apreciada y muy querida por, por la gente y por mí fundamentalmente. Y hoy, de nuevo, lo he agradecido en casi todos los programas, las oportunidades que esta radio nos ha dado de llevar adelante una campaña electoral este, aquí del municipio de Soca, un municipio extenso y que le ha abierto las puertas, o vamos a decir lo que es, le ha abierto su micrófono a, a todas la, las fuerzas políticas que han gustado, que han querido participar de la contienda desde aquí, de, de estas ondas y se lo ha agradecido a todos los programas, pero hoy es un día mucho más especial. La radio se encuentra cumpliendo sus 10 años de vida. Este, vaya desde aquí nuestra felicitación, nuestro homenaje, nuestro cariño para alguien que eh, con muy poquitas cosas, con muy pocos elementos inició esta esta quimera, inició esta eh Esto que ahora es una realidad que no sirve a todos nosotros. Esperemos que la gente se siga acordando de esta radio, se siga acordando que eh, no solo en tiempos electorales es muy útil, sino que es un medio de comunicación y de unión para toda la gente de aquí del municipio de Soca. Este, también... Les pedimos disculpas porque a nuestro programa leemos, eh, en parte eh, por una razón de no querer de pronto decir o irnos a, a temas y a cosas que se nos puede plantear la audiencia, le hemos cerrado un poco los, los micrófonos a la gente, cosa que a partir del lunes este ya los lo vamos a... a, a, a, a tener abiertos y hoy este sabemos que por el motivo este de cumplirse los 10 años, el 437-40-310 está permanentemente ocupado, llegando a llegar saludos, felicitaciones y los mensajes de texto por el 094-94-4051 también están llegando aquí a la radio y me resulta a mí antipático, me resulta a mí feo decir que que, este, que bueno, que nos llamen o que nos saluden, no todo lo contrario. Al final del programa este haremos un lugarcito, dejaremos un poco esta contienda electoral y dedicaremos este, los últimos 10 minutos del programa a que se puedan leer los mensajes que ustedes de salutación que, que ustedes están mandando por fuera de la campaña electoral. Mis felicitaciones a los 10 años de la radio y bueno, no hay con qué brindar, pero por 10 años más, ¿eh? Este o por 20. Con el mate, ¿eh? Este volveremos entonces a 7 días y ahí estaremos en condiciones de de charlar sobre lo que ha pasado el domingo este domingo que viene, este domingo de elecciones, este domingo de segundo domingo de mayo, donde terminamos un, un largo ciclo electoral este, de lesiones internas, lesiones nacionales, balotaje y después este ahora elecciones departamentales ¿volveré como concejal más votado? Mm, no lo sé pero no me atrevo a decir ni que sí ni que no por ahora se me van cumpliendo las tres etapas que reza el pensamiento de, de, de un filósofo eh, el filósofo Maxwell que decía que cuando encaras una empresa es la primera la primera etapa y la viví. Cuando encaras una empresa, cuando te presentas a una carrera, cuando eh, te juegas por hacer algo, eh, muchos enseguida te dicen que estás loco, que no lo hagas, que te vas a complicar, que no te va a salir. Bueno, recibí en, en el principio de esto este, esas expresiones este después cuando te ven avanzar, dice Maxwell, este te dirán mirá, hacelo así, te conviene de esta manera este eh, bueno también pasé por la segunda etapa la tercera que dice Maswell es que si por último te ven ganador te ven triunfante, te dirán que, que siempre estuvieron contigo en este caso, que Nosotros te votamos. Bueno, me va faltando eh, la tercera. Las dos primeras etapas les cuento que, que se me han vivido. Eh. Primero me dijeron, no te metas en esto, eh, te vas a complicar la vida, eh, no te va a salir. Después vieron que, que la candidatura seguía, seguía adelante. Este, y empezaron a, a decirme hasta cómo esto se debía hacer. Y, y bueno ahora este, esperemos que el lunes este, lleguen aquí mucha gente diciéndome que, que estuvo siempre conmigo, este, un poco en, en broma para distender esta, este, este momento que estamos viviendo. También creemos, también creemos que ya ahora en esta este, etapa última semana de la campaña, Eh, el tema se transforma en algo de credibilidad hacia la persona Credibilidad hacia quien dice las cosas Credibilidad hacia quien plantea este eh, los temas Y bueno, el que cree en mí me va a creer El que cree en otros contriscantes le va a creer a los otros contrincantes Creemos que en esta semana no es momento de de extenderse más en lo que ya hemos dicho. Se trata de creer, de creer lo que nos dicen y ya pensamos que en eso la gente ya ha decidido. Le creo a este, le creo al otro, no le creo, no le creo este a este a a esta persona que me está hablando. Por lo tanto, en el programa de hoy lo que vamos a hacer es reiterar un poquito a los que quizá por que recién empezaron a preocuparse por la campaña, este de repente es la primera vez que encienden la radio para escuchar este, este tipo de programa. Bueno, vamos a decirle que desde el principio de nuestra de nuestros programas y desde el principio de nuestra campaña, lo que hemos explicado es que Este, con nosotros en el municipio se piensa incorporar un sistema un poco diferente al que está funcionando la alcaldía de Soca se piensa funcionar como un Efectivamente, un municipio, un municipio, eh, organismo de 100 miembros, donde se presume que habrá una representatividad política de electores blancos, colorados, frente frenteamplistas e independientes, quizás, que son los que forman nuestro cuerpo electoral, nuestro cuerpo eh, de gente. Eh, acá, cual, cual, con sus gustos, con sus intereses. Y bueno, en ese municipio, en el caso de ser el Frente Amplio, integrar ese municipio, va a luchar, va a bregar, porque ahí, en ese municipio, se instale este una... Un organismo de cinco miembros y donde allí estén representadas todos los gustos y todas las inclinaciones políticas y todas las inclinaciones de gustos por soluciones y cosas que va a ver van a plantearse aquí en el municipio de soca Este, ese es el primer punto funcionaremos como un municipio entendemos que en estos momentos este, está funcionando eh, el municipio de Soca como una alcaldía con un poder de decisión bastante centrado en la persona que conduce que es el alcalde queremos darle al municipio ese otro matiz porque entendemos que es la forma de mejor funcionar de mejor lograr todo lo que estas esta localidades, estos pueblos necesitan. Y lo segundo, también lo reiteramos en todos los programas y lo volvemos a reiterar hoy. A nosotros, azoca le va a ir bien, le va a ir más que bien, le va a ir mejor, si le va bien a Canelones. Y a Canelones le va a ir bien, le va a ir mejor, le va a ir más que bien. ¿eh? si le va bien a nuestro país. Por lo tanto, esa idea la hemos desarrollado en los otros programas y hoy la reiteramos por si hay alguien que no... Este, no Es la primera vez que escucha nuestra posición. Nosotros vamos el domingo por este la candidatura de los compañeros llaman Duorzi o José Carlos Maía a la Intendencia Municipal de Canelones, primero que nada. Nosotros entendemos que sin la conducción de la Intendencia por parte de esos compañeros, ¿eh? de esos compañeros, ¿eh? de esos compañeros frente amplistas poco se puede prometer, poco se puede hacer ¿eh? por la... Situación del pueblo Porque Solamente Esos dos compañeros Solamente el Frente Amplio Ofrece ofrece Para Canelones Un pensado plan Un pensado plan de soluciones Un pensado Plan de acciones Que ya tiene 10 años De ponerse de, de estar en marcha Y que se pretende continuar Y ese plan es el que va a salvar a todos los pueblos de Canelones y ahí en esos pueblos de Canelones tenemos ¿eh? la localidad de Soca, tenemos los este, la gente que vive en los alrededores, tenemos a, a los barrios, ¿eh? tenemos a los barrios como Escarpín, Cantera, Escarpín. Eh, piedras de afilar, capilla, empalme, todos los barrios que pertenecen al municipio de Soca eh, podrán lograr mejoras si la conducción de la intendencia está a cargo de algunos de estos dos compañeros pero más que nada, estos dos compañeros con los que nosotros abrimos el programa José Carlos Maía y Yamandú Orsi, sí, están atados, están atados ¿Eh? a un programa común, están atados a una propuesta común, están atados a una proyección política común que se viene demostrando desde hace 10 años. ¿eh? Todas las promesas que se reciben desde los, las otras tiendas están basadas en que el gobierno central continúe en manos de estos dos compañeros, o de uno o de otro, pero están todas centradas y pensadas en que la cosa funcione eh, con la conducción del Frente Amplio. Por lo tanto, nosotros les decimos de acá que agregándole a la conducción del Gobierno Nacional por el Frente Amplio, que lo está haciendo como lo está haciendo, ustedes juzgarán la conducción departamental de a cargo del Frente Amplio, que lo está haciendo como lo está haciendo. Ustedes jugarán. Nosotros le decimos que un nuevo plus, una ventaja, una forma de ir más adelante es agregarle el tercer ingrediente, que es una alcaldía, una alcaldía que haga funcionar, que haga funcionar el municipio como municipio y así poder lograr estar todos mucho más de acuerdo en que lo que se le exige a la Intendencia Municipal, lo que se le exige al Gobierno Nacional, es justamente lo que quiere la mayoría de la población de este municipio. Nosotros, lamentablemente, lamentablemente, debemos decir que este... Casi ni conocemos Casi ni conocemos A algunas personas Que por aquí Por estos lados No se nombran Se ocultan Y se dice incluso que vamos Totalmente Desligado de ellos Como si fueran algo Algo que Que no se debe tocar Que no se debe nombrar Pero el señor Diver Fernández el señor Jorge Albiar y el señor Marcelo Guiocia le digo, por si no han escuchado esos nombres son los tres candidatos a la Intendencia Municipal de Canelones por el Partido Colorado no hay en todo el municipio de Soca, no hay y vaya a saber que lleva a esa razón, que lleva a ese motivo que nadie nadie nadie de aquí del municipio de soca quiera que esos tres candidatos del partido colorado un partido muy importante sea ni siquiera ni siquiera esté patrocinado publicitados con un cartel que sí lo hay en, en otros municipios cercanos pero aquí en el municipio de soca el nombre de diber fernández el nombre de jorge Alvear y el nombre de marcelo gusia no se figuran, no existen en ningún tipo de publicidad y no los he escuchado en ninguno de los programas este, hay una lista que pertenece al partido colorado que lleva un número 939 que he visto por allí que habilita a votar a, también a estos tres candidatos este bueno, por algo será, pero este se deslinda se de este la 939 de estas tres personas y cuenta desde ya cuenta desde ya con que el gobierno departamental estará en manos de los dos compañeros de el frente amplio no lo veo no lo veo eso como una actitud digna para mi pueblo no lo veo este sincero para el votante, decir que, que, bueno, vamos a que ellos hagan las cosas y nosotros este, aquí las aprovechamos. Este, pedimos entonces, a través de este micrófono, primero que nada, un voto para el compañero Yamandú Orsi o para el compañero José Carlos Maía, este, para que sean, a partir del lunes, Este, uno de los dos, uno de los dos este, candidatos electos este, por el Frente Amplio para la Intendencia Municipal de Canelones. Lo reiteramos, eh, lo reiteramos, la Alcaldía de Soca, la Alcaldía de Soca, el municipio de Soca, podrá hacer lo que quiera hacer la gente que lo integre siempre y cuando haya ...en la cabeza del departamento... ...en la cabeza de la Intendencia... ...alguno de estos dos compañeros... ...vamos a escuchar... ...porque nos debemos también... ...un poquito de espacio... ...a cosas que pasaron... ...pasaron en este fin de semana largo... ...y que nos llamaron mucho la atención... ...empezó todo el 30 de abril cuando allí se festejó un día del trabajador rural. Y bueno, en homenaje a esos trabajadores rurales y en homenaje al día siguiente, el primero de mayo, vamos a escuchar a un folclorista de la izquierda, muy querido, ¿eh? muy apreciado por todos. ...nuestra gente y también por los que son de otros y otras tiendas, de otros partidos... ...Alfredo Zitarrosa, Alfredo Zitarrosa nos va a acompañar con música... ...en el programa de hoy y le estamos pidiendo allí a la gente de la radio... ...que le haga escuchar a la gente que está escuchando este programa... ...y llamando, este, mandando comunicación para la radio de que Alfredo Zita se acordó de los trabajadores rurales muchísimo antes de que este, apareciera ese día ese día que festeja un poco la liberación la recuperación de derechos del trabajador rural este vamos a escuchar a Alfredo Zita y vamos a hablar de la fecha que se vivió el primero de mayo y que por aquí, por Soca también pasó, por lo menos de la, del lado del municipio, muy desapercibido. Patrón, esa sombra que tirita tras sus reces, huella y harapos comiendo a veces. Patrón, por sus intereses, ese es su peón. Patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros piones. Patrón, por sus ambiciones, ese es su peor. Patrón, esa sombra carne al sol que le rotura, suelto enano su tierra oscura patrón y que usted disfruta ese es su peor patrón esa sombra como un nuevo cristo que anda piedra en el pecho cruce en la espalda patrón y siendo rabiaados Ese es su peor Patrón, una sombra y otra sombra se entormentan y el ventaval no tiene rienda. No hay quien lo detenga, ahí va su peón, patrón, si esa sombra en luz estalla y ve que avanza como una aurora y en su garganta, patrón, se le vuelve el ese es su peón. decíamos que el gran Alfredo Tito Rosa se había acordado antes de que existiera el 30 de abril como día del trabajador rural de esos esos esos trabajadores y bueno desde, desde esos tiempos desde esos tiempos andamos la gente de la izquierda diciendo algunas cosas, algunas verdades que fueron muy mal tomadas en sus tiempos, que fueron criticadas que fueron lastimadas, que fueron heridas y que ahora, después de pasados los años, empiezan las generaciones jóvenes y a reconocer que había había lugar, había espacio, había gente que este, estaba diciendo las cosas y que las estaba diciendo por el bien de todos, pero fundamentalmente por el bien de los trabajadores, por el bien de aquellos que día a día buscan este mediante el trabajo el sustento para sí mismo y para sus familias. Por lo tanto, este nos enorgullece un poco que hoy en este 2015 que estamos viviendo se reconozca, se escuche mucho más, se diga que sí a cosas que hace 40, 45 años nos costaba eh, mucho decir y a veces nos llevamos por esas cosas eh, cosas muy tristes que sucedieron en este país este, ya lo decía Citarroza bueno, ahora lo ha reconocido la gente, lo ha reconocido el gobierno el trabajador rural tiene que salir de esas situaciones que estaba viviendo llegó mucho tiempo bueno, también decimos que el día primero de mayo el día primero de mayo este aquí desde la desde aquí desde él desde el municipio de soca desde aquí desde las, no quiero meter en esto a las instituciones este, eh, a las instituciones educativas que de pronto recordaron como alguna vez el liceo y, y algunos grupos lo, lo, lo hicieron pero el primero de mayo pasa desapercibido y es un día de reivindicaciones de búsqueda de, eh, de decir lo que los este lo que los trabajadores tienen para decir y para aportar a, a la sociedad este, les prometemos que desde nuestro municipio si es que nos toca conducirlo no va a faltar el primero de mayo este, un recordatorio un homenaje a ese día de reivindicación de los trabajadores este salud primero de mayo un poquito atrasado pero eh, nos dolió bastante que el pueblito poco se acuerde de ese día y lo tome como un día festivo cuando en realidad es un día de que debemos dedicar a recordar eh, lo, mejorar nuestras condiciones de trabajo que en definitiva es el trabajo el que nos lleva a mejor vida a progreso y a todo lo demás lo decíamos de corazón ¿eh? y este lo volvemos a reiterar, este, los cantautores eh, de la izquierda reciben un tratamiento un poquito este, demagógico por este lado o por estos lugares eh, de y no nos gusta. No nos gusta. No nos gusta esa política de llamar a los grandes este, artistas que tiene la izquierda y para que traigan gente, para que venga mucha gente, para que aprovechemos y con ellos podamos hacer un, un gran festival, un gran unas grandes jornadas y después este nos olvidemos de ellos, después los critiquemos que cobran mucho dinero, que no se sacan fotos, que son antipáticos. No, no nos gusta ese doble discurso, por lo tanto, eh, coincide con la parte política. No nos gusta también que se acrediten o que se saquen adelante obras realizadas por este, el gobierno nacional, por el gobierno departamental, que está, en conducción de nuestra, está bajo la conducción de nuestra fuerza política, de prepo, está en una forma democrática, está porque fue llamado para salvar a este país que estaba en ruinas, para salvar a este departamento que estaba en ruinas, se eh, requirió, se le dio el voto, se le prestó el voto, llegaron a decir al Frente Amplio para este, que llevara adelante políticas departamentales y nacionales. Se le prestó el voto para que salvara un desastre en el cual nos habían metido blancos y colorados. Y ahora, con que nos digan que las alcaldías, que las alcaldías, obra generosa, obra generosa de los gobiernos de el Frente Amplio, y nada más, porque estamos metidos en esto de las alcaldías, porque el Frente Amplio le echó para adelante a la ley de... En creación de las mismas eh, este, que nos vengan a decir que las alcaldías van a funcionar eh, mejor manejadas por los partidos tradicionales eh, nos duele y nos duele mucho pero más no duele más nos duele que eh, algunas realidades algunas cosas que muestran eh, un municipio de soca y un país diferente a partir del 2005 hacia adelante eh, sean utilizadas en publicidades y sean utilizadas en discursos como este realizaciones en los que el frente no tiene nada que ver ¿eh? o vamos a ver que vamos a creer que las placitas de deportes, las estaciones saludables las computadas del Plan Ceibal este, y por aquí el tanque de la OCE un majestuoso liceo este bueno, tienen que ver o tienen que ser este obras de algún alcalde o de algún este, integrante de los partidos tradicionales todos sabemos y no nos engañamos todos la tenemos bastante clara las obras, las obras han llegado por una buena gestión que la reconocemos pero no nos podemos callar callado porque además de parecer tontos cómplices serían cómplices seríamos viendo que se están adjudicando otras filas este eh, obras que en su momento este, no fueron ni siquiera capaces de, de decir que se necesitaba porque yo me acuerdo, desde que era eh, poco más que chiquito, ¿eh? decir que el tanque de la Ose se iba a caer, que el tanque de la ose ya no servía, porque estaba oxidado, porque tenía mugre adentro, y que se bombeaba directamente de la carnería. y Yo lo recuerdo, lo recuerdo desde muy chico, y pasaron varios gobiernos, pasaron varios gobiernos y ninguno encaró la obra. Bueno, el gobierno del Frente Amplio la encaró, el gobierno del Frente Amplio la hizo y ahí está para que la vean todos. Entonces, que nos vengan a decir que eh, los gobiernos de el Partido Nacional y el gobierno del Partido Colorado han gestionado, han hecho, han cambiado a este municipio. Este, eh, lo vemos como un acto de demagogia. ¿eh? Nosotros no podemos... Callarnos y tenemos que decirlo, tenemos que decirlo, este, aunque como dijimos al principio, este, en esta semana ya la cosa se trata de eh, algo para no discutir, algo de credibilidad, me creen a mí, me creen a los candidatos que de pronto piensan dar su voto el día domingo, esto no va a quemar nada, pero es obligación para nosotros por respeto a nuestra fuerza política por respeto a nuestros compañeros de decirlo clarito entonces el domingo entonces los llamamos por un voto con las dos listas un voto con la lista grande, la lista que lleva a nuestros candidatos que nos orgullan oh, tenemos orgullo de ellos, que los damos a difusión que los, les hacemos escuchar a ustedes sus interpretaciones, que les decimos que eh, a ellos nosotros le estamos acercando toda la problemática de Soca porque nosotros este, tuvimos oportunidad de, en la ciudad de Míguez el, el, el día jueves este de conserva, eh, con, conversar con el candidato Yaman Duorsi y lo único que hicimos fue llevarle las iniciativas, llevarle los proyectos, llevarle las cosas que estamos pretendiendo para aquí, para el municipio de Soca. Este, le llevamos la inquietud al, al, al, al que fue secretario y fue intendente suplente de Marcos Carámbula, eh, cómo se veía el funcionamiento de de nuestro pueblito, de nuestras localidades, este, desde el lado de la Intendencia y cómo se veía desde el lado de nosotros. Le reclamamos a quien puede ser nuevamente el Intendente Canelones y estar al frente de toda esta conducción. Le, recla le reclamamos este un montón de cosas que este desde una intendencia desde un municipio de izquierda como nosotros planteamos han quedado de lado han quedado lejos han quedado sin ser tratadas este <coughs> encuentro a obras y a realizaciones este eh, nosotros nos sentimos conforme de lo que ha volcado la intendencia departamental para el municipio de Soca no así en cuanto a oportunidades en cuanto a escuchar este requerimientos de los vecinos no en cuanto a bueno todo lo que hemos ido desarrollando en estos programas este, se le indicó por ejemplo que en el 2010 se les había este, <coughs> ingresado una solicitud de vecinos de allí donde yo vivo hablando de la siniestralidad y de el, este, de los accidentes que provoca este una peligrosa entrada que tenemos aquí al pueblo este, se le habló del problema de transporte grave que tenemos este aquí en el pueblo, que es el transporte de nuestros niños, de nuestras delegaciones, de nuestros mayores, este, independientemente del transporte formal, este, del cual también le acercamos ese tremendo kit que tiene, que es eh, su carestía y su ausencia eh, en el transporte eh, público, su ausencia en, en horas de la noche. Eh, todos esos problemas, le dijimos, no han sido este, encarados por por el municipio de Soca, como entendemos se debe hacer. este A eso fuimos, no fuimos a, a sacarnos fotos, ni fuimos a mítines políticos, ni fuimos a aplaudir, fuimos a, a, a charlar con Yaman y en ese caso. También lo hicimos con José Carlos Maía, a decirle que eh, Soca tiene necesidades que debemos canalizar y que debemos este, hacer llegar a, a nuestras autoridades. Eh, queremos oportunidades, queremos oportunidades para nuestros jóvenes, queremos este, oportunidades para nuestros mayores, para nuestros trabajadores. Este, y bueno, se lo, se lo hicimos llegar a, a, a uno de los candidatos del frente amplio, la llaman Duorsi. Sería muy difícil, difícil tratar de decir a ustedes este todo lo que las ideas, las propuestas que llevamos para en caso de ser electo el domingo pasar a ser el, el alcalde del municipio de Soca. Eh, nuestras propuestas <coughs> y pensamos que somos los únicos también que lo hemos hecho, están eh, escritas eh, en un blog que he creado y que eh, trata de llevar ese, ese simpático nombre que, que, que traté de darle al principio, este eh, Profe Pelado, el concejal más votado. Este, ustedes pueden leer allí si, y escuchar en los programas anteriores. Eh, ustedes pueden este eh, tener... Tener mi palabra, lo que dije y lo que no dije, lo que este, dije me hago cargo, lo que no dije no me hago cargo, porque a veces las cosas rebotan, van de aquí para allá y, y dice que dijo tal cosa, dijo que dice tal otra, eh, no es bueno para esta campaña electoral. Por último, por último. Por último, además de decirles a todos lo que dije al principio, creo que ahora esto, en la última semana, se transforma en una cuestión de credibilidad. Yo le creo, yo le creo, yo le creo a uno u a otro. Me parece que eh, ahora el cruzar nuestras propuestas, el cruzar nuestras razones, el cruzar eh, discutir los temas, los tenemos que dejar para más adelante. Me siento orgulloso de haber hecho este programa, me siento orgulloso de no haber tenido eh, ro roces, cruces con ninguno de los compañeros que, que intentan lo mismo que yo, llegar a cargos en el municipio o a la alcaldía de Soca. Este, esperemos que esto se mantenga así en esta semana, Y tengo que hacer la última referencia a, a algo que, que me duele que es no no poder participar primero que nada porque porque se me fue me avisaron un poco tarde y no poder participar de esa mesa redonda que planea aquí con mucho con mucho tino uno de los compañeros de la radio y este mañana día martes este, no, no voy a participar en Eh, en esa mesa redonda con, con el resto de los candidatos que aparentemente han, han prometido llegar aquí a, a, la, a la mesa de Causes FM a charlar sobre sobre sus propuestas o a responder, me parece este, preguntas que este, los compañeros de la radio le van a hacer a todos por igual sería eh, en mi entender este cruzar o cruzarnos este opiniones y de pronto llevan a, a cosas que nunca quise en, en esta campaña electoral este el lunes tenemos que estar todos unidos tenemos que seguir siendo eh, buenos vecinos y tenemos que, que continuar este, con nuestras familias este eh, en contacto permanente y día a día así que eh, me voy felicitaciones para la radio quizá el día jueves a esta misma hora estaremos este, en un programa conjunto con los dos candidatos de este, nuestra fuerza política el compañero juan castro y yo cerrando este, lo que será la última la última comunicación del frente amplio con la audiencia a través de estos micrófonos. Después viene la veeda electoral y después el lunes este nos estamos viendo, pero ya ahí este con los resultados a la vista y bueno, pienso seguir siendo el mismo ese día este a pesar de que de por ahí pronto ahí el resultado electoral nos nos este, nos pone ...en situaciones que frente a un micrófono de repente se hacen incómodas... ...pero este, con mucho gusto he estado esta, estos días lunes a la hora 11... ...con este Profe Pelado, el concejal más votado. A la, a la radio, este, si le quedan un pedacito y si le han llegado mensajes... No quiero eh, ser antipático en mi programa Y este, si tiene mensajes de salutación Si tiene mensajes que nada tienen que ver con este programa Pero que hacen a, a la fuerza de Que da esos 10 años de actuación Para un este medio de este tipo este, Bueno, no tenemos la sidra Pero un brindis por eh, Causes FM Y si hay tiempo antes de la tanda de la radio de, de, de leer algunos mensajes, le dejo el micrófono al compañero operador y, y si gusta este puede leer lo que ha llegado por ahí. por Buenos días, Raúl. Buenos días. ¿Usted sabe que eh, usted arrancó el programa? Bueno, este programa evidentemente le pido permiso, este programa es, es un espacio contratado de corte político. Estos evidente. cinco minutos ya no. Estamos y 50, ahora ya no. Está. Pero bueno, está. Eh el primero, bueno, el primer llamado cuando usted arrancó, le uh -huh. atiendo, levanto el teléfono y ¿no? dice, bueno, dice, "Felicidades por los 10 años", dice, y participo por la gorra, este programa entrega premio. Digo, "No sea malo." El lunes. El lunes, el lunes que viene. Le digo, "No sea malo, Jorge." Por Jorge Castillo quería, quería una gorra, un jugo. Bueno, le digo, bueno. dígale que el lunes lo Volvemos con los premios. Vio, porque dice, este programa entrega premio Digo, no, Digo, este no. Digo, no sé, usted espere. Pero tenemos acertijos difíciles. Por eso, no vamos a plantear ningún acertijo. No. Después de la llamada de nuestra queridísima amiga Norma. Ah, usted sabe cuál, el sábado fue el, el, la quinta gala de escalera del éxito en Costa Azul para, para la segunda etapa y sabe que Norma eh, obtuvo el primer puesto. ¿Eh? Norma participa en la final, nuestra no. querida amiga Norma. Y bueno, también nos, nos había llamado. Y después, bueno, acá si tenemos... Si por aplauso Norma, Norma gana. Ah, sí, por la por hinchada, de, por ¿no? Por el aplausómetro. El... Lo vamos a tener que implementar. Eh, tenemos por acá, dice, muchas felicidades y por muchos años más son nuestra compañía de este lado del río. Gracias por tenernos siempre presente. Un abrazo Raquel y Mari. Ahí está. ¿Vio? Que le puede casi nada. Dale. Preparándose para los programas de... El río Sol y Grande. ¿sabes? El río Sol y Grande, ¿vió? <risa> Raquel y Mari que siguen sabe y... debiendo, el, debiendo el almuerzo. Es verdad. ¿Se acuerda? Sí. Que siguen pero debiendo hoy, el almuerzo. Yo cometí un error en 33, dije ahí del otro lado, ahí cerca al arroyo. Y me dijo el tipo muy serio, me dijo, río. Ofensa. Oh, le digo, ahí, pero ¿dónde estaba el camión? Fui con el amigo Cabrera ah, a buscar el camión que se había roto entonces me dice, yo caí había pasado el río y él vi el camión y, y dice dónde está el camión y iba ahí al lado del arroyo le dije yo me dice el tipo río también un arroyo grande. Bueno, y cuando ahora en yo hace pero ahora en tiempo de de sequía y de, de baja. El, Debe estar chico. Sí, es ancho, pero es muy, muy llanito. <risa> río, me pareció. Hielo, Entonces digamos. le encajé que era un arroyo y no me dijo muy <risa> serio, me dijo Río. Pero medio enojado. Dice, gracias a Causes por los 10 años. Ah, eh, eh, oh, sí, es cierto. Es cierto. Eh, gracias a Causes por los 10 años que han llegado. Yo fui... El primer programa, es verdad, Amaneciendo de Carvajal, nos bueno. dice Feliberto, y es verdad, estábamos haciendo el primer programa con Cacho Carvajal, habíamos arrancado a las 7 de la mañana, este y una de las primeras personas que se arrimó por acá por la radio fue el señor, eh, el Feliberto Fulín. Está. Eh, sí, distinguir a, a Cacho también es claro. nobleza, porque eh, este, en la parte... Eh, ¿Quién te puede llevar el apunto punto de una radio en soca <risa> el no, eh, eh, cuadrado fue el rey de, de la, el rey de la técnica el rey de la tecnología el rey de todo pero el, el rey de la de la primera voz y de arrancar por favor eh, fue el amigo eh, cacho carvajal que exactamente con su amaneciendo que vuelve vuelve vuelve que vuelve y, y muy entusiasmado con su con sus logros este por ese grupo musical que también nos representa que, que se llama El, Puente, el que, Puente y que el otro día explicaron por qué se llamaba El Puente por qué esos motivos y, y este, este y bueno dice por acá, buen día señor director, muchas felicidades por su gran esfuerzo y llegar a un logro nunca imaginado al hoy la familia de cauces eh... La familia de Causes, de oyentes, que se ha multiplicado. Gracias por acompañarnos, nos dice el Rincón de Ana y el Lucerito. Eh, siempre tratando de brindarle a vuestra gente lo mejor de nosotros, con todos vuestros corazones. Ustedes son eh, lo primordial y por muchos años más, con mucho más para dar cariño, amor, amistad y un gran respeto por cada uno de ustedes, nos dice Ana María Martínez. Bueno. Este, en lo que a mí respectan muchas gracias Ana maría espero eh, felicitaciones para, para la radio es lo que hoy se, lo que hoy, hoy se lleva todos los, los aplausos de este cauces fm dice saludos para todos los que hacen posible la comunicación entre la gente de soca No Nela, un saludo ah, bueno. para los salud a nosotros y también a todos los que hacen posible la comunicación entre la gente de soca Eh, dice, hola Raúl, mucha suerte el domingo, el mejor programa hoy, saludos Gladys. Bueno, ya, ya, muchas gracias a Gladys, pero estamos para la radio, usted lea lo de la radio, lo demás, bueno, este, le damos las gracias a, a la gente que, que nos ha mandado aquí al celular mío también, pero estamos en 5 minutos dedicado puro y exclusivamente a CXC206KOCFM89.1MG. Uno megajer, salió, me dejó. Me 10 años. En ¿Eh? <ríe> los 10 años. Yo, yo como 3 años para aprenderlo. <ríe> y bueno, vio, demora, pero se puede. ¿Qué quiere decir ese X-206? Esa es la característica que a los 5 años, cuando nosotros empezamos la radio, empezamos a transmitir acá... Este, y habíamos hecho la solicitud de los permisos para que pero vio que la tiene que autorizar el presidente de la república ah, no sé claro. cuántas cosas no, él, ¿eh? no lleva cualquier firma no no no presidente presidencia, presidencia de presidencia sí sí el presidente de la república es el único que puede otorgar o, re, o, re, o removernos sí, sí. este entonces bueno después que el presidente de la república se, se hicieron varias gestiones este, y bueno y y al año que estuviera Mujica de presidente autorizó 40 emisoras en el interior del país. Este y en la de en, en ese montoncito parecimos nosotros. Muy bien. En el 13 de marzo, 13 de marzo creo que fue, este, al año que, que, que era presidente Mujica autorizó las 40 ondas y entre ellas la fue la nuestra. Muy bien. Y bueno, de pero la radio cumple 10 años de transmisión ininterrumpida desde ese 4 de mayo del 2005. Este, está llamando Cacho ah, a ver qué dice Cacho Sí, es interesante Pero veo que... Sáquelo al aire Y veo cómo lo saco al aire le poner... Ah, es... bueno, espere que lo llamo yo igual Ahí está estamos, estamos al aire, Cacho Ah, pero bueno Buenos días Buenos días, Cacho Buenos días, Cacho ¿Cómo le va? Muy bien, usted? ¿En qué espacio estamos? Estamos con Raúl estamos Estrapetti Estamos en un espacio de Raúl no, no, no, no, Estrapetti Que lo dedicó eh, a la... El profe pelado <ríe> No, pero explíquele que está en espacio puro y escrito no, no, de es, salutación es y homenaje a Causa FM. ¿Escuchaste? No, no, no escuché. Ah, no, porque no, estaba no, bajo no. el retorno. Pará. Porque yo estoy, este, estoy sentadito al sol acá y no tengo acceso a la radio, estaba en otra cosa. Y... Bueno. Pero llamaba fundamentalmente para para saludar este, en, un, en un día un poco especial. En, en lo que es personal, en el recuerdo y en el, en el afecto para, para la radio, ¿no? Este, no sé si se acuerda usted, Leonardo. <ríe> le, le, le pido disculpas a Raúl por meterme en un espacio que, que no, no, no compiste. No, no, pero, pero, pero justamente, mira Cacho, te comento que Raúl, estos últimos cinco minutos lo habíamos dejado este para saludos y mensajes que venían llegando con respecto al aniversario. Exacto. Este, bueno, y, y decía que, que un día como hoy, tempranito en la mañana, mano a mano, mate mediante, habíamos emprendido una aventura con usted, mi querido este amigo y, y hermano de la, la radiodifusión. Uh -huh. este Qué bueno que, gracias a Dios, a la Virgen y, y a la buena voluntad de una cantidad de gente que se ha sumado a esta experiencia radial, sigue todavía vigente y con más fuerza que nunca, ¿verdad?, Exacto Cacho, eso justo estábamos comentando con Raúl, que dice, estábamos haciendo el tema del saludo y dice Raúl, saludar a Cacho, le digo, ¿y qué otro me iba a agarrar la mano este para poner una radio en Zócar? Sí, bueno, pero digo cómo son las cosas, por algo se dan, no hay casualidades. Este, y Nos a, dieron y tres veces, meses. Y a veces tenemos no solamente la, la, la capacidad de compartir proyectos, pero... Eh, a veces también tenemos la capacidad de compartir locura, ¿no? Y, y, y decir que la utopía se ha se ha configurado como tal para dar paso a, hasta cierto rumbo, bueno, rumbos que se han mantenido. Exacto, cacho. Y bueno. y, eso, y eso es bueno. Y la verdad que sí. La verdad que sí, este 10 años parece mentira. Pero bueno, que estamos, che sobran para ti en lo personal Leo. Gracias, Tacho. Única sidra no más. Este es después, después veremos, vamos a compartir un mate hoy, este, en algún momento y, y bueno, y por interno buscaremos este el momento propicio para para celebrar, aunque sea con con un mateio yerbal. Por favor. Por supuesto, Cacho, por supuesto este, Un abrazo bueno. a toda la gente por ahí A la gente de la producción, por supuesto Desde la, desde la familia tengo Rocky Que se me va a pelear con unos perros acá <ríe> sí, Esos bueno, son, en vivo? ¿Eso sí, son en vivo Esos son en vivo en directo, No son por los por... grabados que ponías Que se entre el perro que se le va a morir de frío No, no, no este, este es verdadero Y lo tengo acá No sé si se escucha por... Sí, por total, este, por, por, se, este, se escucha claramente Bueno, está el barrio... Tiene, tiene sus mascotas, este cada cual en su casa, pero a esta hora se sacan un poco a, a a a estirar las patitas, ¿no? Y sí, ¿qué le parece? Pero entonces bueno, estamos en eso, como hueco jubilado, este estamos sentaditos al sol porque pasamos una mañana bastante fresca. Se, fresca. Nos vino, se nos vino el invierno, Un, un adelanto. Este, pero bueno, Este, ya el, el, el estudio de cauces ha cambiado la conformación ya <risa> tenemos este otra estructura a nivel de, de confort eh, y eso es importante, está bueno no solamente el tema del aire sino todo el entorno que sea mucho más este, más agradable y favorezca la, la permanencia por ahí exactamente Cacho un, la, un la, abrazo a todos Entonces, este, le digo un, las mañanas acá adentro de... ahora no son tan frías <risa> claro Entraba con, con, con, con la piqueta a sacarle... Vamos a sacar el, al nono un rato afuera. Y sacarle, y sacarle un poco la escarcha, sacar al nono afuera. Claro, ahora acá la tenemos Pero, climatizada en 21 grados. Yo. ¿Qué le parece? Qué lujete, eh, casi nada. 24 molesta, 17 era poco, ponemos 21, bueno, 19. Ay, claro, vamos, Nos manejamos vamos, ahí. Vamos. Ni, ni, ni, ni poco ni demasiado no, no, bien. por supuesto, ver, no se nos enfríe no, mucho el mate todo es cuestión de medida ¿Vio? Bueno, <risa> una, un abrazo a Raúl entonces que es que, que está este, en, en este momento, digamos de turno, eso es el micrófono a usted que está permanentemente en, en, en vivo o en el espíritu por lo menos desde, desde acá desde este, desde este rinconcito desde, con mucho cariño para la gente de la audiencia también que Eh, sin ellos, este, evidentemente, leo, nada, nada de, de todo lo que se ha hecho en Causes FM eh, hubiera sido posible. La verdad que sí, hermano. Gracias, Cacho. Una, un abrazo, Rándote, hermano. Bueno, tenemos por acá alguien que, que no, no puede faltar, una persona grande. No. Una persona grande, manda un mensaje, lo manda a mi celular, se ve que ya se olvidó del, del 094-194-4051. Los estoy escuchando por internet, gran saludo a la radio, por muchos años más, dando oportunidad a todo el pueblo, incluso a mí. ¡No! Dice el amigo Chico Pose. ¡Chico Pose, mire usted! La persona grande le anuncié. <risa> Tiene razón. Eh... Pero se ha olvidado ya del 094-4051. Se... De anunciar. tanto tanto eh. Hay una llamada, la sacaremos al aire Bueno, a ver, a ver qué pasa. ¿La atiéndela usted o la atiendo yo? Atiendo usted bueno, atiendo yo. Hola Por favor no lo pisen <risa> bueno. Al grande Al grande que llamó ¿Veo? Sí. Bueno. Sí. Todavía tengo los callos De, de, de, de la maceta y, y, y... <risa> No sea malo la que rompieron la pileta <risa> De hacer <risa> el vino No <risa> No, y había un amigo eh, que, que se acuerda que dijo Y si estos es si lo hacemos caramelo sí, y lo hacemos sí. los pedazos de ladrillo Que tenían podían tener algún poco de gusto a vino Sí, estaba bien está para chuparlo si No estaba en el nado con, con el jugo de uva Era complicado eso ¿eh? Estaba mareado y ahí no se sabía si era por, por el olor o por, lo, o por el polvo Bueno, la verdad que una felicitación muy grande que sea parte de, de, de ustedes también. Es verdad. Un abrazo, un abrazo a toda la audiencia, a todos los escultores, a todos los, los empleados de la Navidad, a su familia, y usted. Y un abrazo a mi compañero de, de audición de este trapete. Bueno, y que mucho. no vaya a pisar al chico, que me lo largue. <risa> un abrazo. Bueno, no muchas premios. gracias. Muchas premios gracias. A, partir a, partir a, partir a partir del lunes. ¿Qué hay el lunes? Y de partir del lunes. Y vuelve... Toro. ¿Eh? Gorro. Hay gorros ahí? Ah bueno no, Sigo con la colección entonces Bueno, un abrazo para todos Gracias Buena Castillo jornada. Gracias hermano, Feliz siempre por año. estar Bueno eh, Siguen sí. llegando mensajes y bueno Vamos a, leer. vamos a leerlos Estamos en hora de la tanda sí, no, pasa nada. No, no se va a enojar nadie No, se no creo que no Este, la vamos a pasar un poquito más tarde, pero la vamos a pasar. Dice, felicidades por la primera década y por muchas más en el éxito. Saludos de Sopa de Pan con Sol. Mm -hmm. Mire usted. Mírete, sopa de pan con sol. Era el programa de eh, la señora Sol. Ah. ¿eh? Compañera so, eh, compañera pan, aquí de la radio. Y eh. tiene un programa a las 7 de la tarde, cual poco tiempo que empezamos. Sí. Este y se llamaba Sopa de pan con sol. No me acordaba el nombre del programa. Un saludo grande, nacimiento para Diego y para Sol. ¿Eh? Compañeros acá de la radio. Qué, qué lindo, ¿eh? Vecinos míos. Y vecinos suyos, por vecino supuesto. ¿Eh? Un saludo grande para los dos y bueno, bienvenidos cualquier momento si quieren darse una vuelta. Este estaría estaría muy bueno, ¿eh? Dice felicidades Leo y a todos los de la radio por los 10 años y que sean mucho más. Saludos nos dice Gladys también vio ahí siguen siguen llegando por acá este, este estoy yo raúl este así que cierre nomás bueno, como usted quiera terminando. Ah, sabe quién quiero agradecer a una persona que, que hace unos cuantos años eh, le ha hecho un se ha, ha hecho que la radio tuviera un cambio importante en la llegada vio a, a, a su hogar y al de mucha gente Eh, remitir de Soca es un lugar muy difícil porque es muy bajo. ¿Vio? Uh -huh. <ríe> Él no sé si... A veces escucha, a veces. Casi siempre escucha. Pero como es cómodo, no sé si hasta ahora estará levantado. Pídale no. la bendición. Entonces. Por favor. ¿Eh? Eh, a un gran amigo, hermano. Eh, al padre Julio. Padre. Al padre Julio Robledo. Que nos dio la posibilidad de de poner la antena en Estación Floresta y poder llegar a ahora como llegamos, de la forma que llegamos y a todos los que llegamos, ¿no? Nos ha cambiado la vida. ¿Eh? La verdad que sí, este, la radio eh, pertenece al municipio porque la radio llega efectivamente a casi los límites del municipio por todos lados. Este, se escucha en, en, en todos los límites del municipio Se mete por supuesto en el municipio de La Floresta Con, con mucha fuerza porque este, es imposible este, hacerlo Pero la radio, usted viene por la, por la ruta 8 Y a partir de, de que se pierden las emisoras de allí En Palmeón, Mojispando Se empieza a escuchar y usted sigue por ruta 8, por ruta 9 Este y bueno, llegando a Solís de Mataojo, la está escuchando, llegando a Pueblo Anare, la está escuchando muy bien. Este eh es la radio del municipio de Soc, no tiene vuelta. La verdad que sí. Y bueno, justamente eh, también por la costa, digo, ni hablar que la onda uno no sabe no la puede frenar hacia donde va va. Este, pero bueno, de peaje a peaje Y tenemos audiencia por allá, por Jauregui Berri, bueno. Y algunos del otro lado también. que avisadores también. Y usted sabe que quiero también agradecer a José Luis Cazaña. Bueno. Un amigo que hace poco se empezó a comunicar con nosotros, que nos escucha siempre. ¿Sabe de dónde nos escucha? De la cumbre del Cerro Pan de Azúcar. De la cumbre de Pan de Azúcar. Es el, el, el encargado de cuidar el equipo de Canal 7 allí. Y nos escucha perfectamente. Bueno. Eh, tenemos otra llamada, vamos al aire. Igual. Eh, bueno. Dale Raúl, bueno Hola, días. buenos días. Buenos días, Raúl, ¿cómo ah, estás? buenos días, ¿cómo te va? Una de las primeras oyentes. Una de oyentes. las primeras sí. y, y sigue ¿Cómo siendo. ¿Cómo están? Cuando despierta, cálmula se fea. A la radio. ¿Cómo anda, Bien, ¿ustedes? Y sí, acá andamos, festejando 10 años. Sí. Niño Muchas grande. Muchas para mi querido amigo. ¿Eh? Él sabe que yo lo quiero mucho. E incluso pregunté el domingo por qué no estaba la radio. Mm. Él sabe. Sí. Exactamente, sí. Estaba, teníamos mantenimiento el domingo hasta las 3 de la tarde, ¿vio? Porque se venía todo esto, bueno, y, y estamos con el tema de armar todo para las elecciones y bueno, justamente, este mientras Raúl tiene una llamada, yo te cuento, Buca, estábamos justamente con el tema del mantenimiento, bueno, tema solucionado, quedó todo muy, muy bien, todo pronto para el próximo domingo hacer la transmisión de las elecciones. Ahí está, Entonces, Dios mío. Bueno. Este, justamente eh, los programas del domingo que no pudieron salir van a ser emitidos el próximo día sábado bueno te deseo todo lo mejor y por muchos años más igual que a Cacho que fue uno de los primeros exactamente que te, que te comentó que pronto vuelve ¿eh? sí, ya tengo ira sí. ahora estoy consolando a mi hija ¿viste? que todavía está en bueno. estado de, de depresión horrible eh, bueno no debe ser para menos los nervios que pasaron. Sí, este... esa es la que llevó la piel parte. Viste que estas cosas son complicadas. Sí. Bueno, cada, este, deseo todo lo mejor. Muchas eh, gracias y sabemos que es de, de corazón, eh, Uca. Y espero, espero a Cachito que vuelva. Y falta muy poquito. Vale. Hasta pronto. Hasta Empecé pronto, Uca. Gracias por todo. Muy bien, eh, seguimos, Raúl. Tenemos... Un mensaje más que le quiero compartir. Ya que nos metimos. Ya que nos metimos en este lío, <risa> ahora cómo salimos. Este, dice por acá, muchos besos y felicidades para todos. Soy Graciela, la vecina. Gracias. Graciela, la vecina también. <risa> si nos habrá soportado. Gracias, Graciela. Tenemos otra llamada, Raúl. <risa> ¿Qué le parece? Bueno, tenemos Dale. un mensaje acá que dice que en monte también lo escucha. No me diga Qué lindo, ¿eh? ¿eh? Vamos a ir presos. <ríe> Muy bien. Buenos días. Hola. Hola. Hola. Era para... ¿Con bueno, ¿Eh? Omar Severino. Omar Severino Burguenio Pérez. Ahí está. ¿Cómo está? dónde vive usted? El en presidente. la calle Juan Antonio Esteben. Sí. Entre Susana Soque y hermanos Oyer. ¿Y qué rancho? Rancho Guau Ah, Guau Guau Ojo. Era para felicitarlo a la radio, a, a, a Cuadrado, y que siga para adelante que esto va lindazo. Ah, bueno. Y va lindazo, vamos a ver si integramos más gente al equipo para ser unos cuantos más. No, no, de, de, hay que integrarse, yo lo escucho todos los días. Ahí va. Y so... Pina, Pina amanece con la radio Soca. Y de, de, de, de los primeros oyentes también. De los primeros cuando pusimos la radio enseguida bien, empezaron bien, a escuchar. Escuchamos todos los días. Exactamente. Siga para adelante, cuadrado que esto no, no esto no cae. No, no, no. Ya, no, ya no, ahora no. ya estamos medio grandes y medio crecidos. Ya, ya hizo, agarró viento en la camisa ah, no le para el más. Claro, ahora sí, ahora Muy bien. Hecho. <risa> Muchas gracias y a Raúl, den saludo a Raúl. Bueno, y Raúl pues está pues podemos hacer un programa con premio, porque ahora vino medio sin premio. No, no, Raúl no da premio sí, ninguno, de verdad. Yo malo, ganaste la otra vez no, no lo viniste a retirar. No, me da vergüenza. Y los que ganan, los que ganó Pina se los tuve que ir a llevar. Me da me da vergüenza. Le da vergüenza venir a retirar no, el premio gratis. Que estén bien. Gracias a todos. Gracias, Muchísimas gracias Chau, de corazón. Gracias. Chau. Saluda a Pina. Yo también, compañeros y amigos de, de los comienzos de la radio, cuando enseguida arrancamos este Eh, se nos complica un poco acá atender el no se puede este no no se puede el celular de la radio no, no, no el número de la emisora es solo para mensajes de texto. Este, así que bueno, lamentablemente no, no se pueden recibir llamadas, no por, pueden el, recibir llamadas. por el 094944051 51 no, no se reciben llamadas. Este, que está intentando llamar pero no, no es imposible tenemos algunos mensajes que son entreverados felicitaciones no. a la radio pero también están mezclados con la, con ese otro programa que yo hacía que era el proselitismo político mándelo, Entonces, este, si es todavía su eh, programa eh, no eh, que por razones de fuerza mayor no puedo saludar personalmente al profesor Estrapetti a pesar de no ser de este pueblo uno ha aprendido a quererlo, como algo propio y por ello ahí viene la parte que no, no gustamos leer este eh, felicitaciones a la radio viene por la, una profesora Mabel Malo de esa Mabel. Gente que se incorpora a, a, nuestro, a nuestro pueblito a nuestra forma de vivir que educa a nuestros hijos y que a veces la vemos como o los vemos como alguien que baja del ómnibus y ajeno a nosotros no de ninguna manera este, los profesores que se nos acercan los maestros que llegan a la escuela eh, pasan enseguida a ser eh, parte de nosotros porque eso tenemos recibimos bien muy bien a quien llega a este pueblo de los mosquitos como vamos a empezar de nuevo a, a, a nombrarlo en este, en, estos, en estos días en esta campaña política leonardo he aprendido que es importante el nombre el no. es importante lo que nosotros predicamos porque el otro día escuchaba a unos algunos este escuchaba a unos, unos, unos oradores políticos hablando del santoral y allá tiraron San Antonio San Ramón San San San San y nosotros quedábamos fuera y San Cristóbal éramos santos toma de aquí ¿Eh? ¿qué le parece? Tira. tenemos la una la llamada en algún momento no debió cambiar ¿sí? la verdad que sí vamos nuevamente al aire bueno, buenos días con otra llamada exacto hola hola muy buenos días ah, buenos compañero. días Ana María ¿cómo está? muy bien gracias bueno causes ya es un lucharito un lucero grande que brillan en el cielo ahí está va Para casi como el lucero suyo ¿no? estamos desde adentro y todo lo que tenemos a, detrás de los del receptor bueno. felicidades señor dire como le dije siempre vamos arriba a redoblar bueno. a redoblar esfuerzos con el alma y el corazón Bueno, yo le cuento que la cara, del, la cara de de agradecimiento y la cara de, de, de felicidad de, de, de Leonardo, eh, yo la estoy mirando, usted la imaginará. Sí, este, pero mire que somos varios los que estamos emocionados. Bueno, bueno, nos gustaría entonces este, eh, poder, sí, poder, poder alegría, mirar. Tenemos el corazón, no sé, hoy para mí es un día muy especial porque me siento de la familia CAUSES, o sea, de la familia de adentro de CAUSES, que tenemos que estar todos mucho más unidos de lo que estamos. Bueno. Eso es lo que yo desearía en este año 2015, en la década de CAUSES FM. Una década, a ver. Gracias. De mi parte, muchas gracias, Ana María, muy linda sus palabras. Y bueno, Raúl, 10 años. Nos vamos eh. yendo tarde, pero Nos vamos pero, yendo eh, 16 16 minutos tarde. Dejemos por acá la, la, nos apura el, una cuestión de trabajo. Este si usted si tiene un mensaje, este, pero muy bien, eh. Bueno. Por acá nos llegan mensajes también de de sal salutación para mí, y para la radio de Adrián Jaurena, este de, de mabel este, mucha gente ¿eh? que se acerca a la comunicación se acerca a la radio por múltiples motivos este eh, si hubiera coincidido este programa con, con este hubiera coincidido este programa con, con la audición del, del partido nacional de repente este, también llegaban la, la, las habitaciones coincidió que los 10 años de la radio este coinciden con con el programa Exacto, que fuera hoy. Frente amplio y, y bueno, pero la gente independiente de la bandería política está con con FM. Tenemos acá este, la gente la gente del liceo se arrimó más de lo se vino de de arriba este, y vino a saludarnos personalmente. Casi nada lo de lo. Casi nada bienvenido Adrián eh, Pablo Panario que tuvo el gusto de, del otro día llevarnos a a a una entrevista con, con su papá y, y recibimos de él el asesoramiento por por el tema de, del agua por el tema de la contaminación ambiental por el tema de todas esas cosas bueno han venido, se han acercado por acá a saludarnos y, y muchas gracias este, por el apoyo recibido y por la Ese abrazo que le están dando a la radio por sus por sus 10 años jóvenes, 10 años de vida. Eh, una quimera que, que se ha hecho realidad, que eh, nos beneficia a todos y que, que, bueno, vamos a ser sinceros. Es como dije al principio, ¿eh? no te metas en eso que no te va a salir, después hacelo así. Y ahora que la radio la ven marchando para adelante, dice, siempre siempre creímos en vos. Siempre esto iba a funcionar. <risa> Raúl, muchísimas bueno, gracias por nos todo. Nos estamos yendo. Nos vemos, nos escuchamos el jueves y y el, y el lunes bueno, ya y que el se El lunes ya continuamos con los programas de esta hora, pero con otro eh con otro y ya con el resultado de, de los resultados electorales estaremos analizando, estaremos comentando. y bueno, Quien le dice que puede haber un, también un final de bandera verde y tenemos el lunes no tengamos los resultados, tendremos que esperar a los dos Que hay que seguir esperando. Ah, en La, la verdad, en, en una votación chica de, de, de, de 1.800 votos, tampoco es una locura o impensado que, que haya un final cerrado, ¿no? Va a ser, eh, puede ser. Puede ser, Dep todo puede ser. Todo puede ser. O un final muy abierto. Nos escuchamos el jueves, entonces, Raúl. Nos vemos el jueves. Nos vemos